...de Anguil, Lorena Leguizamón. Eh, Lorena, Pablo Cucharín y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, muy bien. Eh, Lorena, eh, han avanzado en Anguil en la adhesión a la ley Micaela. A ver, contanos. Eh, sí, eh, eh, tuvimos el 10 de agosto, se votó por unanimidad... Eh, la ley, eh, Micaela, pero aún no hemos eh, logrado eh, capacitarnos uh -huh. en cuanto a la um, violencia. Eh, la capacitación esta todavía no, no ha salido. Tenemos turno para el 28 ahora de septiembre. Ah, está bien. Este... Eh, también hemos presentado eh, ahora el lunes pasado uh -huh. eh, un proyecto de resolución Eh, para adherirnos a la Ley Provincial 3042, eh, donde también se garantiza eh, la licencia a las mujeres víctimas de violencia. Mm. Eh, ¿Esto es un eh, es un proyecto? Esto, eh, último. Este sería un proyecto de resolución que mm. eh, ingresamos también el, el lunes pasado, eh, que suponemos que le daremos tratamiento eh, el lunes próximo en sesión. Eh, ahí en Anguil, en la localidad, eh, la problemática bueno de la violencia contra el, la mujer eh, me imagino que eh, no escapa a la realidad de todo el país, del mundo. No, no, tal cual. Entonces, eh, por eso eh, propusimos este proyecto, eh, para eh, garantizarles a las mujeres, o sea, un eh, que tengan eh, eh, una eh cómo poder eh implementar, o sea, ellas tengan una una medida para poder eh... ay, perdón, estoy re grabada no pasa nada, sí, no pasa nada está bien eh, son los nervios nos pasa a nosotros también acá me sí. pasa una mala jugada eh, bueno, eh, que esta licencia hmm. pueda las mujeres, las trabajadoras eh, tanto de planta permanente las co contratadas y nosotros hmm. incluimos también a jornalizadas ah. eh, o sea, sabemos que en Argentina, eh, cada 30 horas muere una mujer víctima del femicidio. Uh -huh. O sea que eh, con esto queremos eh, eh, contener, proteger a las mujeres y acompañar a las mujeres. Claro, eh, Lorena, eh, es interesante esto de que también eh, las mujeres contratadas por el municipio este, accedan a ese beneficio. Sí, tal cual esta uh -huh. esta licencia eh, les otorga eh, 15 días uh -huh. eh, y entrarían en, en vigencia a partir de que ellas eh, comunicaran a, ante los organismos eh, o las dependencias donde presten el servicio uh -huh. eh, con un plazo de 5 días, o sea eh, y haciéndolos, o sea efectivos eh, mediante servicios administrativos o judiciales, que estos serían los centros de salud, eh, las unidades funcionales de género, niñez y adolescencia, o en las comisarías y fiscalías. Mm, claro. Eh, me imagino que esperan que la iniciativa salga rápida, eh, digo, que se apruebe. Eh, eh. Sí, sí, sí, sí. Eh, nosotros creíamos que sí, como nos pasó con eh, cuando presentamos el proyecto eh, de la ley Micaela, también se votó por unanimidad. Ah, está bien. Eh, bien, eh, Lorena, Nada, queríamos tener este, un panorama eh, de cómo están trabajando, sobre todo el bloque del Frejupa, por lo que estás contando, son eh, ustedes sí. la, los que están impulsando esta clase de iniciativas ahí en el municipio. Sí, sí, nosotros, o sea, eh, más allá de que eh, somos eh, oposición, uh -huh. eh, hemos presentado eh, varios proyectos y, bueno, no queríamos dejar de de adherirnos también a la ley esta provincial 3.042. mil cuarenta eh, la... y eh, que queríamos que estar eh, o sea también presentamos proyectos eh, eh, que garantice el bienestar de las de las mujeres eh, Lorena me decías que el próximo 28 recién tienen turno para realizar la la capacitación esta que es obligatoria de la ley Micaela sí sí sí eh, en este primer caso eh, Nos dijeron que teníamos un cupo de 30 a 35 eh, personas, uh -huh. eh, se va a hacer virtualmente, y bueno, eh, esperando a que llegue el día, sabiendo que es obligatorio tanto para el poder eh, legislativo, ejecutivo y judicial. Claro, sí, sí, sí, para todos eh, los empleados de la administración pública. Eh. Sí, de la administración pública, bueno. tal cual. Eh, bien, Lorena, eh, te agradecemos estos minutos con la radio, no sé si quieres agregar algo. Eh, no eh, bueno eh, solamente agregar que eh, esto de garantizarle a las mujeres que deban ausentarse o sea porque este es el cometido de esta de esta de este proyecto eh, que las mujeres eh, eh, que sufran esta situación física de violencia física o violencia psicológica, eh, sean contempladas sus faltas y que esto no influya en las remuneraciones de su sueldo o en sanciones por incumplimiento. Esto me parece que es lo importante de, de presentar, porque antes eh, en los artículos no se comprendía estas licencias por eh, para la violencia de género, Eh, pero ahora se ha incluido, porque si no las mujeres eh, debían sacar las licencias por licencias médicas, licencias psicológicas, atención familiar, y nunca se contenía esta parte, y entonces, sabiendo esto, yo creo que eh, desde el municipio se podrá eh, empezar a acompañar mm. y empezar a visibilizar estos casos, preservando a las víctimas y brindando medidas y accionarios para acompañarlas, seguirlas y contenerlas. Claro. Eh, bien, eh, Clarito, Lorena, eh, muchas gracias eh, por estos minutos con Kermes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, eh, Lorena Leguizamón, eh,